¿Cuál es la situación real que se vive en este momento del e m p r e n d e n t o Bueno, la situación real estamos nosotros, como voy a hablar un poquito en el tenor del centro de alumnos, nosotros estamos en un proceso de、eh, información hacia los alumnos,、eh, con todo el tema de las demandas que están haciendo los estudiantes, la FESO, sobre todo acá en Osorno,、eh, tuvimos la visita de los coordinadores del movimiento, pero es solamente, como digo, una etapa informativa, se va a realizar un plebiscito, una,、eh, en las próximos días、eh, a cargo de la directiva del centro de alumnos、eh, para ver en qué posición está el colegio, los alumnos, sí también hemos participado en algunas marchas, pero、eh, solidarizando un poco con el movimiento, pero hablar de, de que se suma a emprender en pleno con a, la, a una toma o algo más、eh, paralizaciones,、eh, hasta el momento nada, nada de eso es real, es real. Entonces, para la tranquilidad en términos generales, haciendo una raya para la suma, el establecimiento sigue su labor educativa absolutamente normal. Nosotros seguimos trabajando en forma normal, alumnos, profesores.、Eh, partimos, bueno, nosotros venimos con clases o sea, partiendo de las vacaciones de invierno y cero posibilidades de, de, de, de sumarnos a, un, a una toma formal, pero sí con la conciencia ciudadana de que. Eh, estamos con el tema de las movilizaciones、eh, muy informados, informando también a, nuestro, a nuestra comunidad educativa. Así que a todos los apoderados que no se preocupen, las clases continúan en forma normal acá en el colegio. Ok, muchas gracias. ¿No hay qué?